para nosotros pues lo que vos dijiste este era un partido para llevarlo ¿no? porque nosotros estábamos buscando este y el de formosa el que viene para tratar de, de afianzarnos entre los seis eh, para clasificar la playoff pero bueno no se dio hay que pensar en formosa y lamentablemente no tuvimos un buen partido tanto Y defensiva como ofensivamente eh, más que nada pensando también en que quilmes este, está echando ese sexto lugar ya ni siquiera pensando por ahí más arriba aunque después los resultados te pueden llevar más arriba y porque tienen que enfrentar los dos veces el equipo de bien chile eh, sí sí este la pasa es que quiero que queremos que dependa de nosotros este afianzando claro. más allá de, de, de, de clasificar no nosotros queremos eh, tenemos muchas irregulares si queremos ser regulares este nos, no, toda la liga pecamos por eso y No, lo único que queremos es tratar de de, de, de afianzarnos para, para lo que viene este uno tiene la cabeza puesta en los playoffs lo que más quiere es clasificar eh, pero bueno este trataremos de que dependa de nosotros nosotros vamos a tratar, vamos a ganar el partido con formosa y y después ver este tratar de recuperar este partido de visitante. ¿Y por dónde pasa esa desconcentración? En un momento arrancó mejor San Martín, parecía 7-0, después se pusieron en juego, estuvieron a un doble y de repente otra través 14-15 puntos de San Martín con un equipo más corto, ya sin cantero, Lescano, Wood, eh, y para terminar el, en el resultado final, en el score final. Y nos está nos pasó como el partido pasado, corriendo de atrás, este entre los tiradores, eh, ellos más allá de, de tener un excelente porcentaje, porque la verdad que tuvieron Muy buen porcentaje de tres este no pudimos contenernos en esa faceta eh, siempre defensivamente te digo en el primer tiempo no entramos eh, lo duro por ahí que teníamos porque también contestamos los tiros tomaron tiros solos pero otros tiros con la mar y, y la verdad que no, no no tuvimos esa concentración defensiva que por ahí esté acá en casa eh, la necesitamos para Hacer, porque también venían de un golpe, un golpe fuerte ellos claro. con con regatas y Tú yo viene mal con Peñarol, Boca y eh, regatas y, y perdiendo muchos partidos y bueno, nosotros no pudimos no pudimos ser sólidos defensivamente en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo defendimos mejor, pero ya corriendo de atrás ante un gran equipo este pasa esto, este ya ven el lado diferente y bueno, eso es lo que no pasó. Chao, vale. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para para um, recuperarse y enfrentar a a Formosa en tan poco tiempo? No, este somos profesionales, hay que dar vuelta a la página rápido este pensar hoy en la noche los errores que cometimos y tratar de no cometerlos en un equipo como Formosa Gracias Martín bueno, Fabi.